They say that life's a game and then they take the board away. They, they give you masks and costumes, costumes and an outline of the story. Then leave you they all to improvise, to improvise their vicious cabaret. It no longer pretty.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 At last, the 1998 show, the situation tragedy, grand office sick with soap, cliffhangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery. The sets way and the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors try and insulted if the show is through Simon looks with the cues at the of smiles At last in 1998 show a tods song no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets Scrawled by their strings Vale, es que, que tal, hombre ¿Cómo va esa noche? cago en 10 hoy Paz con nuevo Paz con nuevo sin El me el, poner el CD este Que pongo yo con los fondos Y la hostia Cuando quedaba en 15 segundos De la sintonía Y yo me quedo con la puta Que no tengo fondo Y aquí poniendo CD Todo, hostia Mira, yo me tiempo ¿Eh? Yo me tiempo Yo, yo, yo, y está y, aquí y, y, y el estudio y en y, y la hostia. Esto, cuánta gente viene a verme. Yo, alucino, claro. Cuesta yo tanto el programa que irán un directo. No me extraña. <tose> y, y, y qué programa, qué programa y este que tanto os gusta la gente, ¿eh? ¿Sabéis lo? No? Sí, hombre, sí, claro que lo sabéis. Estoy en Anedonia. <tose> Bueno, sí, una música un poco cagona en este momento que digo yo el programa y tal Tenía que haber salido algo espectacular, ahí va Pero bueno, sabe pum, este, bueno, que se sí iba a hacer Mi presentadora de Anedonia, ¿sabéis cuál es? Sí, joder, todo el mundo sabe que está escuchando el anedónico miserable Y además, todo el mundo sabe que lo está escuchando en Radio Cucaracha, Radio Cuca. Y al que no lo sepa, digo lo yo. Estoy en Radio Cuca, la radio del que es un kilo. www.radiocuca.org www.radiocuca.org 107.3 la FM 107.3 FM Ah, no siendo que nos piso donde peñes, claro, si nos piso donde Peñas, pues sigue siendo 107.3 de la FM pero no se nos escucha Que estos días no puse yo la, la misión analógica, no sé si se nos escucha o se nos piso la de mi madre, no sé yo oye, que dime, dime, aquí el maniego que ya písenos menos, ¿eh? que ya hasta se nos siente y todo, písenos un poquitín ¿eh? písenos un poquitín, porque oye pues yo que sé, pues antes pisámenos algo mejor, todo el peine y tal, y torciernos el tobillo de la hostia y tal, y ahora pues písenos el, el de gordo nada más, písenos el de gordo el pie Olvidarse, me decirlo y últimamente todo es el manes digo yo ya ¿eh? que estamos porque porque esto sale mucho en diferido y como sale mucho en diferido no quiero yo que nadie vaya a, a llamarse a errores ¿eh? y que digan me cago en 10 como madruga la anedónico miserable y le 7 a la mañana y ya está él ahí o, o que digan joder como otras noches estoy rapaz de las 4 de la mañana y está haciendo el programa no un sina en directo tiene que ser a las 10 de la noche ¿eh? y tiene que ser en jueves ¿eh? y es y más y más que vos ¿eh? tiene que ser hoy si llegue si 25 de septiembre entonces llegue en directo si no llegue 25 de septiembre no un en directo ¿eh? y si otro año diferente del 2008 ¿eh? no un en directo pues no sea sé en directo porque porque ya sabéis que, que dentro de los programas aquí hay que ir grabados eh, grabadinos en una, una base de datos y, y salten de ese mes en cuando y lo mismo de lo que os decía lo mismo a las 6 de la mañana o, o, o al estrés o a la, la de Dios estoy en la hostia y va, vamos a ver si lo que queréis hacer eh, y escucharlo cuando vosotros os pete que puede ser este y Anedonia no es y cualquier otro de la cuca Bueno, cualquier otro no Porque la gente bien, bien vaga Y no los cuelga Pero en principio En, en, en que Ponéis ahí Radio Cuca Y tenéis que salir Todos de la Radio Cuca Y más Y más No os falta falta Directamente archivos Si nunca queréis Porque habéis dicho Hostia, que había que poner aquí hoy que ella Radio Cuca cómo se escribía Que es un kilo O, o la, la caca del, del, del no sé qué y Pues vais en la Nuestra ¿no? página web la de la radio A www. radiocuca ¿eh? y tenéis ahí un iconín que un botón que, que pone archivo de programas ¿eh? y, y, ahí y ya vos sale directamente todos los programas que, que están grabados y colgados y leí la hostia Bueno, ya ha valido enrollarme Ya ha valido enrollarme, entonces voy a enrollarme de otra vez, pero con otra cosa Ahora ¿eh? vamos a cambiar de rollo Hoy voy falavos Voy falavos Ya veis que siempre estoy contando vos anécdotas, historias y cosas ¿eh? Pues hoy voy falavos de, de una saga familiar Bueno, de una saga familiar, no Voy falamos nada más De un personaje de, de la mi familia ¿eh? que, no sé por qué, ¿eh? últimamente eh, escucho muchas cosas del de mi tataragüelo. y sí, que yo no lo conocía, ¿eh? No penséis. puede haberlo conocido. Porque, oye, yo bisabuelos conocidos los atos. que vos parece? No, todos no. pero a un bisabuelo por ahí que ya morriera cuando yo nací. Bueno, pero conocí a un puñado de bisabuelos. Y, y sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tatarabuelo tataraguelo queda muy pa allá. No sé yo si nadie de... nadie coincidió con los tataraguelos en vida pero bueno, yo nunca he decidido con este, mira, de fecho, podría haberlo preguntado a la, a la mi abuela porque este ya era el abuelo de, de la mi abuela por parte de más. Sí eso ya era. Era, era el, el abuelo y era este el nombre, mira, pues no me es el nombre el apellido sí, el apellido sí apellida base Iglesias eh, que Iglesias no se sabe dónde viene no se sabe dónde viene porque y un apellido hospiciano que lle un apellido auspiciano? pues lle que cuando un, un guaje de iba para el hospicio que no se sabía quiénes es el sopa y la soma pues entonces cuando lo soltaban de allí en eh, les moches o, o los cures o lo que fuera pues ponían y un apellido claro no iba a ir por la vida sin apellido todo el mundo tiene que tener apellido bueno pues llamávenlos eh, entre otras cosas que yo no sé pero uno de un apellido hospiciano y era iglesias Y de este paisano, pues así alguna otra cosa que sé Y es que, que vino de, de Santander De Santander, no menos Claro, habría que saber, ¿eh? para conocer un poquillín Tú que siendo no podría ser, qué sé yo Fío de unos que llenan sevillanos y morrieron por el camino, qué sé yo Pero bueno, me, a ver, si vino de Santander ¿eh? Había que saber si era de las Asturias de Santillana ¿eh? o, o más bien de la parte de Bardulia por saber pues que nada oye pues si era castellanos si, y si era asturianos si y tal porque bueno estas cosas no Dito que lo, lo que él falaba no era ni en castellano ni en asturiano ni hostias, eh, eh pues él o sea, falaba como él... a ver la mi familia viene del occidente de, de, de Asturias ¿eh? allá de la, de la costa occidental Y entonces falaba a China como falen ellos, pero bueno, ya no es mal porque por lo visto ya estaba ahí de, de guaja donde mozos, no sé qué. ¿Y por qué estoy contando vos todas estas cosas de mi tataragüelo? Porque decís, ¿sí, para qué cojones no nos cuenta esto de este rapaz. Bueno, pues cuento vos lo más que nada porque yo aquí cuento lo que me da la gana. O sea, yo puedo hablar de mi tataragüelo como podría hablar de otra cosa, pero bueno, aparte. A ver, por lo que me cuenta la, la mi abuela, eh, la mi que, que de la gente que yo conozco, ¿eh? y, y quien más lo trató, normal por otro lado, eh, cuéntame que yo era una persona muy sabia, ¿eh? A mí tío, me dicho cosas de. cosas de que hostia yo era muy muy sabias. Muy sabias, muy sabias. Decía cosas que de joder. Mira, y poco eh, contó que que cuando la mía tatarabuela eh, morrera contaba a mi abuela que, que este tatarabuelo andaba por ahí paseándose sin casi hablar una vista muy rara y tal y entonces decía ahí mi abuela pero qué, qué te pasa abuelo? qué tal y decía y decía nada me nada y que y que tengo que marchar para con la abuela que esto no lle tengo que marchar para con la abuela y por lo visto morrió a los pocos marchó para pa con la miota a abuela y en antes estas cosas pasaban, eh, en antes pasaban a mejor casi pasen menos, eh, pero bueno, oye, pues no sé todavía coño, yo yo de una vez que la, la mi abuela tuvo que ir de viaje, tuvo que estar que incides fuera Que eso ya es rarísimo, sí. vamos. Yo creo que los mis huevos no se se partaron, pero vamos. Contáis veces nada na en vida... ...y Llevan cincuenta y pico años ya casados, eh. Son casi nada. Oye, pues los yo de aquella todavía vivía con ellos. Y acuérdame que, que ...nos los días que tuvo mi vuelo afuera, el mío huevo nunca no hacía otra cosa que comer, dormir y estar asomado por la ventana. Y, y luego, mira que, que tantos juntos tanto puto día a la griega, eh. Hostia. Que si con esta mujer no se puede vivir que si va a matarme, que si, que si este hombre yo, yo un cabezón, que si un necio ¿eh? ah, pero luego, mira y otra otra cosa que, que decía el, el mi tatarabuelo que ya era sabio el tatarabuelo este y, hostia, la de Dios de sabio pues bueno, hubo un tiempo ¿eh? donde ya era yo más mozu que bueno, pues, pues no sabía yo muy bien dónde vivía porque, porque yo tenía caso, no sé si en a mi casa, otros días quedaba a dormir en casa de mis misuelos, otros días quedaba a dormir en una chaboluca que, que tenían ahí en una huerta y tal, andaba yo para acá, para allá, no sé qué, pim pam. y decía mi iguala, pero pero a ver rapaz, tienes que, tienes que asentarte una puta vez, eh, esto no es plan. No me lo decía con estas palabras, me igualan un disputa vez, pero bueno, yo, yo, yo pa' que vos entend para que vosotros lo entendáis. Pero decía, a ver, esto no un no plan. Y eh, decía, ¿sabes lo que lo que decía el Mewualu? que decía muchas cosas que que eran muy sabias. Pues el Mewualu decía siempre, pedra que roda, no un cría mofo. Claro, pedra que roda, para que no uno entiendas. Digo yo que entenderá todo Dios, pero viene a ser eh, que la piedra que, que rueda eh, pues no un cría, cría mofo. Eh, como Diz, o sea. Y <risa> yo decía de aquella... Pedra que roda, no crea mofo y yo decía entonces, digo, hostia, ¿y, y, ¿Para qué, para qué quiero el mofo? O sea, yo nunca no quiero mofo para nada y decía, ya, ¡qué idea! No, yo sigo con lo mío. Pero luego, por circunstancias de la vida, hay cosas que pasan, que pueden pasar a cualquiera, que bueno, que casi muero y estas cosas, pues, pues dice yo, hostia, Pues igual hay que, que, igual hay que crear mofo. Y entonces, eh, pues, pues aposenté. Eh, aposenté y quédeme en un sitio y tal y, y quédeme con una mujer y, bueno, bien, ¿no? una vida normal pero luego la cosa, claro, jodíose y, y ahora qué feo ahora tengo que rodar no tengo que rodar esto no, no sé, ahora no sé qué hacer, a ver, qué se me ocurre Una mujer tranquila, Ay, ven un chupete Después de seis meses vacilando siempre Furou yo globo Ode dos cornos Ay, Jesús y yo quisieron un Cristo de ti Ay, a un niño, ¿dónde irás así? perdido, pobre de ti Una mala herba Pobre rapaz, trabaja como un sacán Embarcó y soja el sol para otros aprovechar. Las cosas son como son, mello que estar Un sol es a trabajar y otros a disfrutar Ay, Jesús y me oficieron un trispo de ti Ay, a ¿a dónde irás así? Borrachillo, perdido, pobre de ti Un alma Hay pan, hay, de aquí suele pasar Así que un aproveita, no sé si estás pa' Ay, jacicino, fichero, buen Cristo de ti Ay, al niño, ¿dónde irás así? Borrachino, perdido, pobre de ti Una mala herba, rinocho, pipín Esta vez no fue pifia, llega a cabecina. Quede claro que, oye, yo pifio cuando tengo que pifiar, pues en un pifio si no pifié. No bueno, y ahora voy contaros otra cosa. ¿eh? <risa> Esta noche, para pa, desgracia pues vuestra, tengo yo ganas de, de falar. Que hostias. Voy contaros, a ver, ¿qué os cuento yo ahora? ¿Qué os cuento? Bueno, pues voy contaros. No, me parece que ya hablé de esto la semana pasada pero tengo yo ganas de hablar otra vez eh, yo contemos que, que pierdo el tiempo la de Dios yo de verdad eh, alucino con, conmigo mismo porque pierdo el tiempo de una manera no, ¿No vos dais cuenta de, de todas las posibilidades que tenemos cuando tenemos tiempo eh? a ver, porque yo, yo no trabajo, o sea que tengo tiempo para cursinos y tal pero bueno que son pocos, o sea si trabajar es, Claro, si trabajara tendría muy poco tiempo, al revés, porque oye, eh, ya son ocho horas que te pasas trabajando, ¿eh? Y otras seis o siete que eches en, en dormir, y hay gente que más. Yo ahora, como ya voy tirando papillo y cada vez menos, cuando éramos más mozos, llegan nueve, y si no dormía yo mis nueve, ocho, como muy poco, pero ahora ya con, con seis estoy bien, ¿eh? Ya estoy yo. Tome, estoy bien? No, te he fecho una aliaceria. Eh, pero no estoy he hecho nada de hacer y ya duermo 6, duermo 9, duermo es que duermo, yo estoy he hecho una mierda ya eh, pero bueno oye, todavía son unos cuantas horas porque, eh, bueno, pues yo que sé pues ponte que duermo 6 y faigo un estoy metido a lo mayor en un cursino de 3-6 igual son 12 horas oye, pues que no entiendo de 3-12 y que coño faigo ese tiempo, yo a veces pienso digo, cómo coño gasto yo 12 horas en no hacer nada porque, porque es verdad yo no, no, no fuego nada. A ver, no sé. Yo, yo mira, por ejemplo, eh, yo limpio muy poco. sí, así como escuchas. La, la casa, uf, mete, mete miedo de, de, de la a Hombre, yo qué sé, los que van por allí, dicen, hostia, no, pues la verdad que tienes la como Dios. Ja, la puta, pues a mi parece que te ha fecho una, una mierda. Debe ser por eso, desde de, de, que igual soy un obseso de la limpieza, no, nah, no creo, porque no, no, nah, sea, eso de la limpieza yo me iguala, desde de que fría tres veces todos los días cada baldosa, porque por si acaso queda porca, nah, yo, yo no, yo esas cosas, pero bueno, que, que podía hacer, les podía, oye, todos los días un poquillín que Yo soy de esos que se mete un atracón un, un, una vez, vez una vez sales el man, a la que vaya, me prestaría a mí una vez cada dos o cada tres que dijo yo me cago un día, ya no queda otro que, que, que barrer y tal, porque esto no lleva plan. Y entonces, pues nada, pero, pero qué feo los últimos días, qué feo esos estroceores, hay limpiar no. Entonces tú puedes decir, hombre, pues yo que sé, ya falaste a veces de que te presta el monte, igual vas al monte. Hostia, pues no, ¿eh? Últimamente ya paso, o sea, no voy nada al monte. la última vez que fui yo al monte que en ese monte de, de, de prado por el alrededor tal que podía ir todos los días y me que sé, podía tirar todos los días por el que qué me quita pues pues no lo fago no fego yo eso yo pierdo el tiempo pierdo el tiempo entonces a, a ver si sí, ni limpio ni, ni ni salgo por el monte qué coño he hecho yo el tiempo en andar en bici que también pues también mucho andar en bici no ando en bici Joder, pues no, no, no El día que me da la venada, sí, la de Dios, no sé La, ulti la última venada fui a, la... a Capadonga bueno, Oh, qué guay tal ¿Cómo anda este chaval en bici? No, un puto día Un puto día, o sea Otros días tengo yo ahí un montón de horas libres Pero pero que no, no, no ando en bici tampoco No ando en bici, no voy al monte Hombre, igual lleo No, pero es mentira, no El lleo ¿Cuánto habrá que leer ahí el, el último libro? Mira tú que podía leer, ¿eh? Acuérdame yo, cuando yo cuando era, cuando era más, más, más mozo yo, decía yo, joder, si, si a mí la verdad la muerte no es una cosa que me molesta, ¿eh? yo si hay que morrer, pues morre y yo, sin problema. Pero decía yo, digo, bueno, la cosa que me, realmente me dio a joder a mí de, de morrer, era todos los libros que todavía no leí. Sí, así no lo pensaba, digo porque yo de aquella lleía y era de esos que llegué, yo que yo de aguaje metíame esos libros a la semana eh de aguaje sacaba tres libros de la biblioteca de, de la escuela ¿eh? sacaba otros tres de la biblioteca pública, la del Fontán y leía los todos claro, de niño, que ni trabajes ni tienes que hacer la comida, ni estas cosas pero es que ahora es igual, tengo un montón de libros y no llego tampoco, no sé, no sé, eh hombre, y, y del año igual, vale, llegué a seis. Y además, Mayuruku ya no lee a seis porque hacía otras cosas. Pero a lo mejor llegué a pues, uno a la semana. Sí, uno llegué a la semana, no me lo quitaba en aire. ¿Eh? Y luego yo igual menos, pues uno al mes. Pero, pero llegué agora, no llegué ni... No, sabe Dios. Hombre, cuando me da por ahí, coño uno, y hasta que uno lo acabo en un paro. Pero luego igual pasa un mes y no un otro. No sé, en qué echar el tiempo. Coño, he hecho el tiempo. Claro, hay, hay mucha gente que pierde un tiempo de la hostia durante la tele, ¿eh? Y podéis decir, va, pues esto es lo que pasa, y que se mete un panzaes de tele de la hostia. Cajo en la puta, que no prendo la, la tele de Payares, por lo menos. A ver, no voy a engañar a nadie, prendíla dos veces, ¿eh? O, o una vez, ¿para qué fue? Ah, sí, para ver natación sincronizada, ahora, cuando, cuando les los olimpiadas Sí, lo menos tuve... Pff. ocho entre ocho y 11 minutos viendo natación o sea, la de la de mi madre ¿eh? la de mi madre y otro día aprendiera también por no sé qué que también tuvo una jartada los pues, sabes dios por todo igual entonces en qué coño he hecho el tiempo a ver, a ver a ver vamos a decir la verdad no no no veo la tele ¿eh? pero veo el monitor del ordenador ese sí ese sí he hecho yo eso en ver el monitor del ordenador Porque, sí, la verdad que veo muchas cosas Lo no que pasa que en vez de verles en la tele verles ahí, pero, pero sí, ahí, ahí sí he hecho tiempo Otras cosas no feo Otras cosas no feo Mira, voy a contaros una cosa Tocaba medir el, el, el cuarto idioma ya Sí, sí, así como lo En el 2008 tocaba el cuarto idioma ¿Y esto por qué? Bueno, pues, como ya os he dicho algunas veces ¿eh? El mi córtex cerebral está irradiado ¿Eh? Que no sabes lo que lleve Ni en falta que tiene Vosotros más escuchando a mí ¿Y eso qué quiero decir? Pues que tengo yo, o tendría ¿eh? Que entrenar estas cosas De, de pensar, para no quedarme tonto Pues no sé, a los 40, a los 50 Te puedes quedar tonto ¿eh? A mí díxeme los médicos Que si no, que eres tonto Y bueno, oye, yo de aquella Bueno, pues entonces lo que voy a hacer A mí me gustan mucho los, los idiomas ¿eh? Dice, de, de, Lo que voy a hacer, va a ser Eh, eh, Coyer Y aprender un idioma al año Oye, de joder, eso va a motivarme Porque mi preste me les lingües y, y oye, un idioma al año y tal Entonces claro, pues esto fue en el 2004 Tenía que haber aprendido uno en el 2005 Otro en el 2006 Otro en el 2007 Y ahora estamos en el 2008 Tenía que decir por otro Pues nada O sea, ya no llegue No aprenda de idiomas nuevos llegue Lo poco que sabía de otros cada vez es menos porque porque no los practico que practicarlo puede ser coller porque mira que lo tengo fácil ¿eh? no tenía más que coller por ejemplo y decir al meterme en internet pues a un periódico portugués por ejemplo y dice, mira que fácil lo tenía o podía practicar de inglés eh ¿Qué me quita a, a mí de, de, de, de, de la misma mentalidad en el archi archivo punto y de decir bueno pues voy a buscar eh, yo que sé documentos sonoros en inglés y así na, practico el inglés o más fácil todavía puedo estar descargando en un curso si quiero del idioma que me da la gana que, que me va explicando ahí las cosas y va me poniendo eh, allí textos textos pequeñinos y tal eh no feo nada de eso esto esto oye la hostia o sea tengo todas las posibilidades para hacer todas estas cosas pero no les feo Y, y cuido que no se llena más ¿eh? <ríe> tengo yo la idea de que llene más porque eso sí estudiar no estudio en pijo ¿Eh? unos años para acá. pero tengo una cantidad de títulos de la de la mi madre porque a, ahora no hace falta estudiar para, para tener títulos no no y títulos que ni títulos ni títulos de la vision, eh que aquí donde donde me escucháis yo tengo un máster Sí, un máster para que no me estudie absolutamente nada o sea pero yo, yo te explico pues como ye. esto ye era un curso pa, para os que yo en aquel momento estaba sin hacer nada y digo yo este y el único que hay voy a meterme este voy a meterme al máster este pero yo sin intención de ir a estudiar ninguna cosa eh, eh, metíme y, y claro yo, entre que yo ya no digo muy motivado y que aquello y era un coñazo impresionante y decía si, anda que ellos vean. y da, bueno pues yo te iba allí y tal y pasaba el rato pff, Falaba con otra gente que estaba allí, bueno, entretenerme. Y luego llegaban los exámenes y un no estudio un piso para, para los exámenes. Yo para hacer los exámenes ¿eh? y yo iba para allí para bueno, lo que escuchar un poco allí. Entonces acuérdome del, del primer examen. Sistemas de gestión de la calidad. Dios, para peñazo. Yo creo que, que ni en clase, o sea, yo, yo creo que me entraba por uno y o salía me pel otro. Osteo siete. puta! pero ¿cómo, ¿cómo puede ser? porque además, bueno, no sé oye, para el siguiente examen dice yo, bueno, pues ya que saco un 7 en este en, sin estudiar, voy a echar un vistacino aunque nada más haya un vistacino a los apuntes y a lo mayor, cago la puta pero también más redactados como, gramaticalmente quiero decir, también mal la, el, o sea, la gente no sabe están fechos por, por, por supuestos expertos y faltes ortografía y madre una cantidad de faltes de ortografía yo, yo quedaba pulcado, digo, pero, pero esto que dice <risa> faltes y tal pero, pero se supone que, que esta gente sabe joder y el máster es y, a, a millera de papu por pues, parado pero pues, esto cobraba dos mil o tres mil euros ahora que lo quería hacer si sí, no y, pues, dos, dos mil euros para pa poner unos apuntes con faltes de ortografía yo que queréis que os pues, diga él no sé <risa> yo, yo no sé si va si va al más eh, perder el tiempo o, o hacer esas cosas o, bueno, no sé eso sea sí, mi currículo está gogado ¡oh! madre dios Bueno estamos aquí otra vez, sigues escuchando Anedonia, sigues escuchando la Nedónico miserable, sigues escuchando la radio del queso de un kilo, Radio Cuca, Radio Cucaracha Oye por cierto, pues gracias a todos los que fuisteis por el Pinón a, a unos charros, unos sidres, unos bocadillos o lo que vos petara, eh, pero pero ...está bien que fuera... Pero ...el pinón folixa... ...ya sabéis... ...ya vos dije ...en antes de empezar San Mateo... ...y ahora... ...pues agradecemoslo... ...oye... ...no, y... ...portasteisos bien, eh... ...porque... ...me cago en la idea... ...acabóse la sidra... ...antes de acabar las fiestas... ...ya habías bebido... ...toda la sidra que... ...toda la sidra que había... ...eso está bien, eh... ...acabóse también el agua... ...pero bueno... ...y allí igual... ...el agua también cuesta perres ...y... Hombre, no siendo sé, por una rapacina así de bomber que pidió un agua y dije: El agua regalada. Hombre, y una pesana que no era de bomber pidió un aceite y también la regalé. Que ya era muy, muy baja la pesana, joder, estaba allí toda animada pegando botes. Hombre, sí, sí, pidió un tema de los forrones. ¿Cómo voy a comer las cerveza, o Bueno, y como sigo teniendo ganas de falar... ...pues voy a otro discurso de estos míos... ...que no tienen a lo mejor ni pies ni cabeza... ...ni, ni, ni desenrollo por medio... ...pero a mí es exactamente igual. Voy a falaros... escuchasteis alguna vez hablar del, del del síndrome de Peter Pan, el de Peter Pan ¿eh? no el de Peter Punk el de Peter Pan no sé lo que será había unos cómics de Peter Pan que volaban mogollón eh hay un punkarra que que volaba y que se pegaba con unos rockers y tal tenía tenía gracia tenía gracia y luego salían también unos skins y les rapaba en la cresta al punk y, y el punk y se pillaba un chinazo de la hostia eh, que tenía tenía gracia Pero bueno, que no lleve Peter Pan Del que yo digo a ¿eh? Yo digo a Del síndrome de Peter Pan Nada más pan, eh Sin K al final Que, bueno, si vos acordáis Del personaje del cuento este Porque hay un cuento, eh No lleve una peli Que además de la gente piensa que es una peli Pero no lleva una peli Había primero un cuento Y luego oficial la peli, eh Esto, esto lleve como crónicas marcianas Eh que allí era un libro ¿eh? no, llegué, no me fegáis como esa que, que iba con a clase y decía, cuando había el libro sacaron un libro del programa de Sardar sacaron la leche o, otro que me deis o nah, inspiraros en, en, en gran hermano para pues, escribir un libro que, de 1984 se llama y yo, sí Ríese ah, por aquí la gente como si estuviera diciendo mentiras, no, no, no. joder 10. Oye, y es más, voy a seguir metiéndome con esta gente que da en clase, ¿sí? porque ahora estoy haciendo también un curso que, como lo saque, voy a ser un técnico de la de mi madre, aunque estuve o no estuve, Atienda o no atienda, voy a ser técnico también. Y, y acuérdame ayer que decía una rapacina bueno, eh, una rapacina que ya la la profe eh, y decía yo lo que sale en, en, en los periódicos y en tal, no lo creo mucho porque porque hay hay un tiempo y hay un libro un, un libro si lo encontráis por ahí va, no es no, muy famoso y uno de un tal George Orwell eh, que se llama en 1934 que habla de, de cómo los periódicos mienten me dio un poco de reduccionismo ¿no? pero bueno, sí a ver el miniver y estas cosas bueno, vale, ¿y a qué coño venía todo esto? pues todo esto venía que Peter Pan lleve primero un libro y después la peli y el Peter Pan este pues era un rapacín que, que nunca quería crecer ¿eh? Entonces a la gente que, que se niega a facerse mayor eh, Que sigue teniendo los costumbres y aficiones de, de niño Pues dicen que tiene el síndrome de Peter Pan Pues pues queréis que a mí me dijeron eso ¿Y, y, y sabéis por qué me lo dijeron? Pues, pues, bueno Dijeronme, por un lado, porque, porque a la media tuvieron un aposente. Bueno, pues oye, eso tampoco oye cosa mía, joder. Tengo yo, pues yo que sé, un trabajo, un trabajo seguro, esto y tal, pero oye, que hay mucha gente que no lo tiene. Joder, mucha gente que no lo tiene. Por claro pero oye que tú, o sea, si, si te ofrecen uno, pero oye en casa al y oye, oye de tarde el día, de chalores o de responsabilidad, no quieres. Dijo, hostia, claro, claro que no. Uy. y eso ya que no quiero crecer, me cago con el bar y luego claro también me, me decían claro ya que ya es muy difícil topar una cosa buena sina porque como no tienes coche no tengo coche la verdad ni ganes Y, y luego más, pues otra cosa que tal y que yo casi no gasto perras pues, no, de verdad, casi un no gasto perras igual, ye, un poco porque como casi, si nunca tengo sueldo pues me a no gastar yo muchas perras, pero otro ye porque yo, hay un montón de cosas por ahí que yo la verdad no, a mi, yo no todo siento no noto yo ninguna necesidad de tenerles pero bueno, aunque eso me pasa a mí que no tiene que ver con el síndrome de Peter Pan porque los niños pequeños ya quieren tener un móvil que haga fotos quieren tener un móvil que haga fotos y una cámara de vídeo digital y ropa de marca y playeros de estos que cuestan 50 pavos y yo que sé, un montón de cosas que yo la verdad es... teléfono y para, para llamar para que te llamen, digo yo, vamos, no sé a ver que yo, de, de mí a mí hacer fotos con el teléfono bueno, pues oye, está bien no sé, digo yo que estará bien pero bueno, que a mí yo, pues, si no hago fotos con el teléfono, no pasa nada ¿y, y, y sabéis lo que tuve yo que pelear para que no me regalaran un hot cinema de esos? que estaban empeñados en regalarme yo yo pero que no quiero sí hombre sí que, que tampoco lleva tanto una vez digo no pero que no lo quiero de verdad que coño fuego yo con todo eso toda la salita llena cables que es un altavoz aquí otro altavoz allí no hombre no que yo no quiero eso eh, y además les, les les les pelis que yo veo compro estos en la mula que en la mula vienen sin sin ...sin el 5.0 S ES y estas cosas... ...que no me iba a abrir para nada... ...joder, además con todo lo que yo prendo la tele... ...10 minutos cada seis meses o así... ...tampoco iba yo a sacar rendimiento... ...pues para ser los putes... ¿eh? ...y entonces díganme que tengo el síndrome de Peter Pan... ...y... Sí. Y también me lo, me lo volvieron a decir con estas palabras. No, una vez que comentaba yo, una que yo antes de ir a sitio a ver las pirámides y tal, digo, pero si nunca fui a la gaña, que además puedo ir con la bicicleta y, y, y decíame, pero bueno, tú, tú, hay que ir a esos sitios porque ya ahora cuando puedes y tal. Ahora no sé yo cuando puedo pedalear hasta de gaña, a lo mejor dentro de 10 años ya no sé quién. Bueno va a ser que, que soy un va, va, a tener medio razón la gente, voy a ser un poquillo en raro, digo yo que soy un poquillo raro, no sé, ah. Falsos argumentos Esclavos por el buen vivir Y pensar menos El mundo nuevo es un gran cero Pues ya son, entre pitos y flotes, ya son les 11 menos cuarto, nada menos, ya pasa, ya pasan de menos cuarto, ya son y 47 nada menos, les 10 y 47, ¿eh? Del jueves 25 de septiembre eh, del 2008, no os confundáis, un sé ya que lo teáis escuchando en riguroso diferido. y bueno darme tiempo en este cuarto para soltar otro discursín como estos que solté igual sí Baja, mira hoy hoy puse yo he puesto nada más tres canciones y encima no, ni siquiera hay llargues hostia hoy tengo yo unos ganes de, de dar a la para para que no me veas ¿ves? y de qué voz falado ahora ¿Eh? que esto ya me tiene un afecto esto de que estoy pensando ah, que voy a falar ya lo pensé en casa ¿eh? las cosas que ya lo contamos pues, no las pienso aquí ¿eh? que esto si fuera una radio comercial no se decía ¿eh? no se decía pero hay un culto que, que, que lo improvisen todo no, oye mentira no, no, no improvisen nada tienen guión es ¿eh? cojones yo también tengo guión una, una follina pequeña de tamaño octavilla sí tamaño octavilla y pongo ya aquí pues el orden de las canciones de las cosas de las que quiero hablar vamos a ver eh, guión guión Eh, yo falar falo sobre la marcha aquí lo que tengo ya apuntes de las cosas que quiero decir porque se me ocurre porque veo esto la semana o, o porque se me ocurrieron por la tarde que sé yo ¿Eh? de todo de todo y ahora pues tengo aquí apuntado que diga yo a falar, pues, del, del dinero sí de los perros esto va un poco a cuento del de, de, de, de síndrome este y del Peter Pan pero que yo no sé si tiene mucho que ver con el síndrome de Peter Pan no tener mucho apego por, por dinero por gasto porque los guajes tienen ustedes son no los perros más que usted ¿eh? el, el me ha pillado eh, y ahora ya y es grande bueno, grande ni pequeñito todavía pero, pero cuando ya era pequeño y todo pues está a venir los euros me cago en la madre Hostia, no había cosa más guapa que pudieras dar que, que unos euros. Y si llevas a dar un billete de 10, si pueden ser de monedas de euros, hostia, que muy prestada. ¡Uf! O sea que, más de Peter Pan, yo creo que no va a ser, ¿eh? No va a ser. Eh, ya, a ver, yo ya os conté, yo... gasto poco pero tampoco no no puedo decir que yo porque no tengo si sí, tengo lo que pasa es que como no sé cuándo voy a tener más no sé lo que tiene que durar lo que tengo lo que va a tener que dar pues, pues entonces guardo y luego al final la verdad es que siempre siempre bien más antes de, de acabar lo que tengo pero bueno anda, oye, pues, pues ahí está no no sé, no sé exactamente para pa qué pero bueno ahí está que el, el, el mundo gira gira el mundo de hoy la sociedad nuestra haya todo dinero sí gira el retorto el dinero y el dinero tiene que moverse eh el, el dinero que se mueva yo por ejemplo ya os dije muchas veces que yo soy de esos de, de la población superflua de esos que dice el FMI de esos que dicen que no valen para nada porque ni producimos ni consumimos o sea qué, qué dinero movemos qué dinero circulamos no nos hacemos circular nada ¿Eh? nosotros somos parásitos, nosotros usamos los beneficios estos de, de, de la sociedad hipercapitalista esta que tenemos pues pues cogemos un autobús un día si nos apetece que yo no solo coger autobuses pues de si vez en cuando colo y está ahí o, o, o tomamos medicina si fa falta que yo no sé cuántos años hay de la última medicina que tomé pero bueno que si fais falta ¿eh? pues pues tomes Yo, mira, una vez que tuve vengas en un hospital y durmió muchas, y sí desde entonces me parece que no me otra vez, pero que ya son unos cuantos añinos, pero bueno, vale, pues pues si quiero, están ahí, están ahí, ¿eh? y están ahí muchas cosas. Y yo, yo tengo un teléfono de esos que va conmigo en bolso para llamar. ...y vosotros... Ah, pues, ...que anticonsumista... ...y anticapitalista de los collones... ...y tiene Telefonuco... ...bueno pues sí... ...tengo Telefonuco... ...qué voy a hacer... ...yo no reconozco... ...yo tengo Telefonuco de esos... ...y qué collones... ...en mi casa... ...tengo tele... ...que no la prenda y otras cosas... ...pero yo tener... ...tengo la... ...y tengo más cosas... ...tengo calefacción... ...cojones... ...sí, sí... ...yo, yo soy de esos que tienen calefacción en casa... ...ay... ...cuántos la quisieran... ...pues yo tengo la... viste ...eso sí... ...a ver Decía el otro día en la clase del curso en este, Bueno, pues para pa forrar energía, pues la calefacción, la gente va pone a poner 20 y pico, había que poner nada más a 20, porque y calor la bonde, cojo la puta, pues yo tengo las 17. Bueno, anda, oye, yo que sé, pues yo sé, son calorías, si son calorías, se los me puede pasar. Y, y, ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo, bah, tengo? Tengo un tubo. No, eso yo no me lloro de todo tengo un tubín que tiene al lado un, una rosca y tú cuando le das a la rosca esa sal agua del tubo y sí. si sí, sí, sal, sal agua y además que puede beberse si sí quieres ...tú esa agua que sale por ahí pues pues se vela y sí si sí, sí, así es como lo gis ¿Eh? y no voy a decir más esto no puedes vais creerlo siquiera esa, esa rosca tiene otra rosquina ¿eh? allá que, que tú si, si das vueltas a esa rosquina también sale agua como en antes también puede ser la quieres pero además está caliente eso presta pues, a la de Dios ¿eh? porque tienes ganas de duchar y, y entonces la una rosca esa y, y, y salta el agua caliente y ¡buah! una gozada y, y, y todo eso pues, pues porque lo tenemos ¿Vale? pues tenemos gracias a los que no son población soy y consumen claro porque como ellos consumen mueven los perres y como los perres se mueven pues hay empresas que, que ganen dinero por hacer cosas ¿Eh? pues hay empresas que, que te ponen agua caliente hay empresas que te, que te ponen grifos hay hay, hay empresas de leforum de, de cuspiquinucus es todo gracias a ellos eh a mí no porque yo yo uso pero yo no... vamos si tienen que vivir esos de lo de lo que yo gasto tiene tiene tien algo claro de <risa> o sea, lo que gasto yo y otros como yo entonces claro la verdad ya yeah, que si hubiera muchos como yo pues pues a lo mejor nun, claro es que si si uno nun, nun consume las empresas no ganen y si una empresa no gana pues entonces tienen que cerrar y si cierra pues la gente que trabaja con ellos tienen que mandarla a la puta calle y si se sienta en la puta calle en un tiempo así tampoco no consume y entonces nosotros sitios que que consumían esos pues también tienen que cerrar y también tienen que echar a gente y entonces cada vez hay más gente que no consume hay más población superflua de y entonces se va todo más púgulo Y se va a tomar un poco, y pues, a lo mejor no hay comida, y a lo mejor no hay embelecines, ¿eh? Y a lo mejor no, no hay agua caliente dando vueltas a la rosquina, si ¿Mm? Sí, así no es como lo escucháis, ¿eh? ¿Estáis dispuestos a, a, una, a una cosa así? ¿Estáis dispuestos? ¿Eh? Si estáis dispuestos se fae, ¿eh? ya estoy dispuesto, me da igual, ¿Eh? <risa> o sea que yo no puedo consumir a ¿eh? mí al día que se acabe todo esto acabóse, ¿eh? pues vosotros veréis bueno y hablando de acabarse pues eh, estoy programado acabarse también hoy ponemos un cantarín para acabar y, y acabo también y, y, y la semana que viene pues haré otra vez no siendo que todo esto que vos cuente pase esta semana porque que pensáis que esto va a tardar mucho en pasar no esto pasado un tiempo va a pasar casi de un día para otro ya veréis ya veréis ¿Eh? va a llegar el, el, el apocalipsis ¿sí? lo dicho, si no llega el apocalipsis pues pues la semana que viene ¿eh? otra semanina más otra vez pues, pues estoy aquí con vosotros y contándonos más cosas porque igual tengo yo unas ganas de la hostia de falar y os cuento un mogollón de cosas o igual resulta que no tengo un, un viejo de ganas de falar y de, de, de, de, de, pongo vos un mogollón de cancionuques que cojones soy yo qué coyones sabéis vosotros o sabe Dios, si lo queréis saber vais a tener que escucharlo venga, hasta luego, hasta la semana que viene